9 y 9. 9 y 9. Son 9. las 9 y 9 en la provincia de La Pampa. Y vamos a hablar ahora con Pilar Galende, que es médica eh, y con la que nos comunicamos para hablar del Día de Acción Internacional, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Eh, que es hoy. Va a haber distintas actividades, obviamente de manera virtual eh, por el tiempo que atravesamos. Y queríamos conversar con ella. ...para hablar de la salud en tiempos de pandemia. ¿Cómo te va, Pilar? ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Pali Cucharini, Lautaro Ventiveña, te saludan. Bueno, ¿cómo están? Bien. bien. bien. Eh, Pilar, ¿en qué deberíamos pensar eh, por estos días... ...cuando hablamos de la salud de las mujeres? Siempre para estas fechas eh, se reactivan temas... ...como es la interrupción voluntaria del embarazo... Bien, eh, ...la bien. salud sexual reproductiva y no reproductiva pero esta pandemia ha modificado un poco todo y ha ampliado, si se quiere, la discusión o el debate sobre la salud de las mujeres. Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero que es un día, como dijeron ustedes, internacional de visibilización, que ya lleva muchos años, del año 87, eh, de visibilización de la importancia de hacer acciones concretas, ¿no? uh -huh. el llamado este, a, a construir este, políticas activas que garanticen un poco el derecho a la salud. Sí, la salud, por supuesto que eh, es un es un concepto integral, que va más allá de la esfera sexual y reproductiva. Eh, y que en este, como vos bien decís, en estos tiempos de pandemia se han puesto en tensión muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, eh, entre ellos particularmente las violencias, como uno de los factores eh, de mayor discriminación y de. de, de digamos, de violentación sobre nuestro, nuestra salud, sin duda, violencias de género que se han agudizado enormemente en el contexto de pandemia. Pero particularmente en Argentina eh, estamos viviendo y asistiendo un día muy especial porque se cumplen 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto y se cumplen en paralelo 5 años de existencia y de activismo en todo el país de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir. Un día de aniversarios. Y, Es, es, un, es un cumpleaños aniversario que lamentablemente no nos puede encontrar en las calles, pero nos va a encontrar muy, muy activas en las redes. Pero sin duda que en este, en este contexto, digo, de pensar la salud de las mujeres, eh, no podemos, sí, dejar de, de poner en foco todavía la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto en nuestro país. Ese es un poco uno de los puntos más significativos porque es una de las, de las deudas que se viene digamos, peleando desde hace tantos años en nuestra democracia. Y si bien eh, hemos avanzado un montón en relación al marco legal actual, en relación a lo que es la intención legal del embarazo, eh, sigue siendo necesario el caso de Santiago del Estero recientemente y muchos otros casos. Algunos toman connotación pública, otros no, pero dan cuenta de que, de que este es uno de los puntos fundamentales en la salud de las mujeres, y de las personas gestantes, pero particularmente este es uno de los, de, las, de las digamos yo diría como de, las, de los núcleos de la agenda del feminismo eh, que, que sin duda tenemos que, que seguir defendiendo y peleando más que nunca y que bueno a pesar de este contexto esperemos que que el aborto sea ley en, en este año 2020, ¿no? Eh, Pilar, eh, ¿cómo estamos con la ILE acá, eh, la interrupción legal del embarazo en la provincia? ¿Se están cumpliendo? Pues, con... Mira, nosotros, cuento un poco algunos, algunas historizaciones en este sentido. Eh, en el año 2018, ustedes saben, lo hemos contado un montón de veces... Eh, la modificación que tuvimos en nuestro protocolo provincial, que fue muy, muy importante. Este protocolo también ha sufrido algunas revisiones, es el protocolo de abordaje integral de las personas con derecho a una interrupción legal del embarazo, eh, ha sufrido varias modificaciones, algunas muy recientes, sobre todo en esta cuestión de adaptar los estándares de atención a las, a las adolescentes. Pero bueno, este protocolo que, que venimos trabajando... Desde, por supuesto, la gestión, pero también desde los equipos profesionales y desde todo el activismo del Foro Pampiano, muy fuertemente nosotros conformamos eh, ahí mismo, después del revés el, del 8 de agosto, con la votación negativa en senadores del proyecto de interrupción voluntaria, conformamos un, dentro del Foro Pampiano un, un equipo, digamos, con una función de observatorio, de ...de seguimiento, de la implementación de la guía... ...y ese, ese espacio que hoy conocemos como monitoreo de salud... ...viene teniendo un seguimiento justamente sobre qué pasa con la IL ...en la provincia y sin dudas que se ha producido un crecimiento enorme... ...fundamentalmente eh, en, la, en la medida que se suman cada vez más efectores... ¿no? De equipos profesionales en todo el territorio de la provincia a trabajar... Eh, a trabajar además con una mirada amplia sobre el causal salud integral. Eh, tengo algunos datos estadísticos que, que nos ha brindado el programa de salud sexual y reproductiva que dan cuenta un poco de esto, ¿no? A ver. En 2018 eh, se hicieron 475 interrupciones legales. 2019 fueron 568. Y este año que digamos, si contamos de enero, pero rápidamente entramos en el contexto de pandemia, se hicieron 278 iles. Y eso es un poco el, el sentido de este monitoreo, ir teniendo un diálogo abierto con la gestión, ir conociendo qué va pasando, digo, la estadística es un dato que no da cuenta total de la realidad, pero sí claramente muestra que no es que las mujeres de la pampa eh, toman más decisiones en relación a interrumpir sus embarazos, sino que evidentemente hemos hecho un proceso muy potente de visibilización y de trabajo que se convierte en tener una estadística, que era una de las deudas más importantes de, de estos años. Y ¿no? aquí hay un dato importante, perdón que te interrumpa Pilar, Pilar. que es en este contexto adverso, eh, los profesionales de la salud, las trabajadoras, los trabajadores siguen garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo. Este número que vos mencionás, 278, no es menor, teniendo en cuenta que eh, todavía no llegamos a la mitad del año. Sí, sí, claramente. Y, y la verdad es que también este espacio de monitoreo en un diálogo activo y que reconocerlo con la gestión de salud nos ha permitido insistir y también con una voluntad política a nivel nacional muy, muy importante de que, con este mensaje, vamos a reducirlo así, que es ni los derechos sexuales reproductivos particularmente, el acceso a anticoncepción y, la, y, el, y el acceso a leyle están en cuarentena. Son derechos que, a pesar del contexto difícil que estamos atravesando deben ser garantizados y son digamos deben ser pensadas en el contexto de las urgencias, ¿no? Entonces, eso ha sido muy muy importante, incluso hubo materiales hacia la comunidad y sobre todo hacia los equipos de salud de que estas estas prácticas, estas prestaciones debían ser cumplidas en tiempo y forma. Así que se ha hecho un trabajo creo que muy importante, nos queda mucho recorrido, claramente. Pero yo creo que el, el proceso de implementación en la provincia de la Pampas, de la ILE, de hecho, viene siendo un ejemplo para todo el país, sin eh, duda. Te escucho hablar y, bueno, eh, la importancia de la difusión de, de esto, de estos derechos, eh, porque uh -huh. si no, no, no, no se. No, o sea, la gente no conoce los derechos eh, Tal cual. y no, no los puede reclamar. No eh, los puede eh, ejercer, seguro. Ejercer. Eh, Pilar, eh, el fin de semana o eh, después del fin de semana, el día después del feriado, eh, vimos una entrevista que le realizaron al presidente de la Nación en donde eh, aseguraba que iba a enviar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo uh -huh. eh, este año este año es complicado, al Congreso Nacional. ¿Tienen alguna novedad ustedes como parte de la campaña? Nosotras, la verdad es que nosotras tenemos la novedad que conocemos públicamente de que existe la voluntad política de que esto se discuta este año en el Senado. El año pasado la campaña presentó por octava vez su proyecto. Nosotras desconocemos en profundidad el, el proyecto que envía el Ejecutivo. Uh -huh. Si aspiramos y consideramos por las personas que están asesorándolo en ese contexto de que mantenga eh, las consideraciones del trabajo plural e intenso que ha hecho la campaña para construir ese proyecto, sobre todo en los plazos eh, que marca en relación a la interrupción voluntaria. Eh, no, no puedo anunciar contenidos porque no los conocemos profundamente, esa es la realidad, este, pero sí aspiramos que se pueda discutir, veremos el contexto y el momento, pero que este año se pueda este, resolver con un, con un voto positivo. Ese proyecto que se, que se apruebe esté es lo más en sintonía con el proyecto de la campaña, que como dije recién, es un proyecto que se, no solo que se presentó ocho veces, sino que se discutió en todo el país. Yo misma hace por lo menos siete años que venimos discutiendo periódicamente los contenidos de ese proyecto en función de lo que va, nos va mostrando la práctica, el recorrido de las miradas territoriales, de las miradas de organizaciones que están en vinculación directa con las mujeres, las voces de los profesionales de salud implementando la práctica. O sea, que tiene ese valor. No es un proyecto que se haya discutido en el contexto de una... que se haya armado, ¿no? Construido en el marco de una Cámara, sino en el contexto de un poco el territorio poniendo las demandas en la necesidad de una ley. Eso es un valor muy importante que, que ojalá que pueda tenerse muy en cuenta, ¿no? Eh, bien, Pilar, eh, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermes, en este Día eh, Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. No sé si querés completar con algo, si no, muchas gracias. No, me, me interesa, bueno, siempre, por supuesto, por eso, estamos un, ante un día muy especial, eh, por eso recalcar esta deuda, la necesidad de hoy particularmente visibilizar en todas nuestras redes, en nuestras casas, sacar nuestros pañuelos, mostrarnos que esta lucha sigue a pesar de la cuarentena. Pero por supuesto, con, este, abrir este diálogo sobre la salud de las mujeres de un modo más amplio, en, la pandemia preocupa, como decía al principio, en las violencias, en, en la salud mental de las mujeres, en, también en, en, en todo esto que se ha puesto en tensión en relación a otras de las deudas importantes ¿no? sociales que tienen que ver con el trabajo doméstico no remunerado y esto, no voy a abrir ese capítulo ahora, para pensar, pero sí, sí señalar que es uno de los, de los puntos que más fuertemente afecta a nuestra salud. Y que, que está bueno que pensemos la salud, no solamente en términos biológicos, sino con todas las dimensiones. ¿no? Y, y esta dimensión social es muy fuerte. La próxima semana seguramente vamos a estar proponiendo algún espacio de, de conversación sobre este tema y les vamos a, a convidar la invitación. Bueno, estaremos atentos entonces. Dale. Eh, muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes, la, la palabra de Pilar Galente. Eh, integra el foro, ¿no es cierto? Integra sí, el foro. Pamperno, foro foro sí, Pampeano sí. por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito eh, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 9.21 Minutos. Seguimos haciendo PTM.